Thank <laughs> you. マジ s o n a r de la caña va entregando sus amores e s la negra soledad, la que goza mi cumbia e s la negra z a r a m u l l o y en caramba con su pollera colora. d a Por eso le digo, mi negrita gozo y en caramba con su pollera colora. d Pongo su a m e n a a esa negrita soledad con su pollera colora. De a d aquí para allá, de allá para acá, oye mi amor. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ